Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos muchísimo por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750M donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Estares, en la producción Willix Arcaya asistida por nuestro amigo Longa. En los controles siempre César González y acá frente a ustedes quien les saluda a esta hora Daniel Lara. Hoy es viernes de los oyentes. Recuerden que siempre pueden escucharnos y vernos a través de nuestro canal en YouTube, nuestra página, rcr.tv. Igualmente pueden vernos a través de periscope, arroba rcr750 en periscope. Para comunicarse con nosotros, hoy viernes de los oyentes, sus llamadas telefónicas al 482-9750. También pueden enviarnos sus mensajes de texto a través del número 3456 desde su celular. Maravilloso, maravilloso viernes. Algo lluvioso, pero bueno, es viernes de quincena. Hay gente alegre porque es viernes de quincena. Alegría que dura más o menos el tiempo en que usted dura en la cola del banco. Y llega a la taquilla y le dicen que solamente puede retirar 15 mil bolívares. O sea que su felicidad, porque es viernes de quincena, se acaba en el momento que usted llega al banco. Era, antes era todo lo contrario. De uno es viernes de quincena, uno iba contento. Salía contento del banco. Ahorita no. Y podría ocurrir que usted llegue al banco y no solamente le digan, mire, solamente estamos dando 15 mil bolívares, sino que además de eso le digan, mire, y le estamos dando billetes de 5 mil. De 5 bolívares. billetes de 5 bolívares. Imagínense usted. Cosas que pasan. Pero ustedes saben quiénes no están contentos hoy. Y quiénes no cobrarán quincena hoy. Y quiénes no recibirán hoy ni siquiera un billetico de 5 bolívares. Los narcosobrinos. <ríe> uh. A los narcosobrinos le van a hacer una audiencia oral antes de su sentencia. Se entiende que esa audiencia oral fue solicitada por la defensa y es una estrategia que busca eh, descalificar las, eh, eh, los argumentos que ha presentado la Fiscalía contra los narcosobrinos para sustentar la petición de que se les dé la máxima pena, de que se les dé cadena perpetua. Entonces resulta ser, y estoy leyendo un reportaje siempre bien informada sobre el caso de los narcosobrinos. Creo que Maybor Petit eh, es eh, la persona que más ha informado de forma directa sobre el caso de los narcosobrinos desde allá, desde Nueva York. Habrá que agradecerle muchísimo a Maybor Petit. Ella hace un interesante reportaje que se encuentra en el portal Venezuela al Día, donde... Entrevista a un abogado De nombre Carlos Pérez Experto en el tema Resulta ser que en los Estados Unidos En el sistema penal federal Hay una tabla Y en esa tabla de sentencias Se establece en función del grado De, de la gravedad del delito cometido Se establece El número de años Que la persona debería A la cual la persona debería ser condenada Según el nivel de ofensa O nivel del crimen que haya cometido Y eso En el caso de los narcosobrinos sobrinos Se entiende que se ha medido El nivel del delito y la categoría De los antecedentes penales del acusado Entonces eh, Primero se midió la gravedad del delito cometido Y eh, luego la, Las características propias De lo que hicieron los narcosobrinos sobrinos Entonces fíjense en el, los, en el caso de los narcosobrinos eh, Frankie Fernando Flores Y el señor Campo Flores La Fiscalía asignó El nivel 43 Que es el nivel más alto De la tabla Es decir, según la Fiscalía, los narcosobrinos Son los peores delincuentes posibles dentro. Casi que reventaron la tabla La medición casi que la revientan De lo malandros que son Yo me imagino que, es que estaban como por 40 Pero cuando dijeron son sobrinos de a Flores, ah no, ponle 50 ¿Qué se estableció? ¿Cuáles fueron los puntos que utilizó la Fiscalía para condenar o para solicitar la pena mayor posible, que es la cadena perpetua, para los narcosobrinos? Estos fueron los puntos. Uno, la cantidad de droga. El nivel de delito base es 38 porque el objeto de la conspiración era importar más de 450 kilos de cocaína. Se entiende que en la tabla va desde el nivel 1 hasta el nivel 43. En el caso del tema de la cantidad de droga, le dieron el nivel 38. ¿Por qué? Porque querían, eh, eh, la conspiración era para importar más de 450 kilogramos de cocaína. El segundo punto, posesión de armas de fuego. Debido a que los acusados y sus guardaespaldas poseían armas de fuego peligrosas, se le añadieron dos niveles. Imagínate. Amenazas, es el tercer punto. Debido a que Campo Flores hizo amenazas creíbles de violencia en favor de la conspiración a la que Flores de Freitas se unió y en la cual preveía una conducta violenta. Por eso se añadieron dos niveles. Cuarto punto. El uso de aeronaves privadas. Debido a que la conducta relevante de los acusados involucró el uso de aviones privados Durante el proceso de importación de cocaína a los Estados Unidos Se le añadieron dos niveles más Es como van acumulando <ríe> Quinto punto Intento de soborno Debido a que los acusados intentaron sobornar al personal policial en Venezuela y Honduras Para facilitar la comisión del delito Les añadieron dos niveles más ¿Cómo acumularon puntos a esos muchachos? Yo creo que ni en bachillerato le habían dado tantos puntos Por la mala conducta que tenían. Luego, importación es el sexto punto Debido a que un ajuste de rol agravante es apropiado Y el objeto de la conspiración involucra La participación directa de los acusados En la importación de una sustancia controlada Se le agregaron dos niveles más Súmale dos más Séptimo punto Rol de liderazgo Claro, son unos líderes, sin duda del mal. Debido a que los acusados eran organizadores y líderes de actividades criminales que involucraron a cinco o más participantes, se añaden cuatro niveles, porque eran jefes, eran capos. Pues. Y el punto número ocho, obstrucción a la justicia, debido a que los acusados presentaron declaraciones juradas falsas el apoyo de sus mociones antes del juicio y la Corte ya rechazó varias de sus mentiras. Se añaden dos niveles. La Fiscalía expresó en su informe que el nivel de ofensa de Campos Flores y Flores de Freitas tiene un límite máximo de 43, el más alto de la tabla. Por lo tanto, las directrices recomiendan para ambos acusados sentencias de cadena perpetua y multas que podrían ir de los 50 mil dólares a los 10 millones de dólares. Ay, los narcosobrinos. otra Navidad sin ayaca para los narcosobrinos. Eso sí es triste, yo. Ah, sinceramente, qué cosa tan triste, qué lamentable, ¿no? Para ellos, sin embargo, para el país, creo que es positivo. El caso de los narco-sobrinos es, de los narcosobrinos es sin duda alguna el punto de inflexión a partir del cual. Se, de, se, se, se presenta la primera prueba fehaciente de las vinculaciones del de régimen chavista con el narcotráfico. Por eso es que es tan importante este caso. Y será muy importante, esa, es muy importante esa sentencia. Muchísima gente se pregunta, bueno, pero ¿qué tanto se dilatan? ¿Qué tanto tardan? ¿Por qué no lo terminan de condenar? ¿Hasta cuándo les dan chance? Y claro, como nosotros estamos... Eh, de alguna manera sugestionados por el hecho de que aquí la justicia no es tal y que cualquiera con poder logra torcer la justicia pensamos que en los Estados Unidos es más o menos igual y nos huele a guiso pues no es así, simple y llanamente se está permitiendo como la, el nivel, la condena que se está solicitando es tan fuerte se está permitiendo a la defensa que acuda a todos los recursos posibles para que de alguna manera tengan garantizado el derecho a la defensa Y como a nosotros también nos extraña tanto que se le garantice el derecho a de la defensa a cualquier ciudadano, así sea el peor de los delincuentes, por eso es que nos extraña tanto, porque eso en Venezuela, eso en Venezuela no ocurre. En tal sentido, muy probablemente cuando la sentencia se dé, ya no haya posibilidad siquiera de, de, de que haya una apelación que sea viable, porque ya la sentencia estará lo suficientemente sustentada con todas estas cosas que están haciendo estos abogados, que están haciendo su trabajo, porque para eso es que les paga Wilmer Rupert? Porque Wilmer Rupert tiene que estar pagando a sus abogados. Como él mismo lo confesó. En tal sentido, bueno, evidentemente, eh, no está, no es. Wilmer Rupert busca unos buenos abogados, pues. Wilmer Rupert busca siempre muy buenos colaboradores. Que lo diga Juan Carlos Caldera. Que. No, si quiere que no lo diga, igual lo tenemos grabado. Ay. Se sufre, pero se goza. Bueno, hoy es viernes de los oyentes, amigas y amigos. vamos a dejar cabida a las llamadas telefónicas para que ustedes puedan, eh, por supuesto, participar. Quiero enviarle un saludo especial a tres amigos de La Guaira, del circuito La Guaira Macuto, a los tres bandoleros: Hermes Español, Julio Rojas y Antonio Ugueto. Oye, mira, esos, son, esos sí son unos bandoleros. No quiero hueso en la sopa, lleno, ninguno de los tres. Estos sí son unos bandoleros. Ver, bueno, Hermes Español, jefe del sindicato histórico, del sindicato de la sanidad Antonio Gueto, expresidente del eh, colegio de profesores y miembro de la sociedad bolivariana Fue presidente de Fundachuspa, un, un ilustre, bandolero pero ilustre y, eh, y fue secretario de la Organización de la Social Democrática por supuesto también Y Julio Roja, dirigente fundamental también del sector de Punta de Mulato. Un saludo para ellos tres. Y ya tenemos eh, llamadas telefónicas. Vamos a escuchar qué tienen ustedes que decir. Hoy voy a hablar menos. Neomar está recuperándose gracias a las oraciones de todos ustedes. Porque hemos decidido hacer una cadena de oración. Porque si Neomar no vuelve, ustedes se van a seguir siendo atormentados por mí en solitario. Y yo sé que ustedes han rezado muchísimo. Y Neomar se logró levantar. Sintió el llamado del señor Diciéndole, Neomar, levántate y anda Y estará con nosotros el día lunes Ya está, eh, está guardando el reposo Pero ya el día lunes regresa Nada grave, un virus de eso de lo que anda por allí Que lamentablemente a veces es más fuerte De lo que nos podemos imaginar Llamada telefónica, buena tarde ¿Con quién hablamos? Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Pedro Ramírez de San Antonio Los Altos. Adelante, señor Pedro Ramírez. Mira, mi hermano, yo creo que según el gobierno, el imperio es el padre de todos nuestros males. Por lo tanto, los nuevos amigos son los rusos y los chinos. Para mí, esto es como cambiar escorpiones por alacranes. ¿Qué le parece a ustedes esto? Bueno, el que le quiera eh, eh, creer a los rusos y a los chinos alguna cosa. Bueno, a los chinos cuento chinos. Porque mire, nosotros le debemos 65 mil millones de dólares a los chinos. Yo no sé cómo nos van a cobrar. con lumpia será, Porque, yo, yo, con arepa, cambiaremos arepa por lumpia, yo no sé cómo es la cosa. Más llamadas telefónicas, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes amigos, caballeros. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángel Herrera. Adelante señor Ángel Herrera. Mire, eh, primero felicitaciones por el programa, Gracias. saludo a la gran audiencia que está oyendo ahorita este programa. Y el favor que lo voy a pedir a los buenos oyentes que me conozcan. Tengo a mi mamá de 96 años aquí en cama y necesito que alguien me done centros de cama y pañales. A un número de teléfono al que lo puedan llamar, señor Ángel Herrera: 782-782-1574. 1574. Al señor Ángel Herrera también. Y Hasta le quedo agradecido a todos ah. ustedes y a los oyentes. No, muchas gracias a usted por eh, su sintonía siempre. El señor Ángel Herrera solicita centros de cama quien lo puede ayudar. Tenemos más llamadas telefónicas Buenas tardes Ah, tenemos que ir al corte Tan temprano no Tenemos aquí unos mensajitos Vamos a leer unos mensajitos Que tenemos por aquí Antes que se nos acumulen Porque la gente se pone Aquí nos saluda Muchísimos oyentes A través del Twitter Carla Gámez Siempre en sintonía Joaquín Lombardi Igualmente Que nos pregunta ¿No te parece que esto Del juicio de los narcosobrinos Coincide con la investigación Y declaraciones En la Asamblea Nacional ¿Cuál investigación es esa? ¿La Asamblea Nacional Ha investigado algo? Hmm. No sé. Saludos Alicia, que siempre está en sintonía también y nos reporta su sintonía a través de el Twitter. Dayana del municipio de San Casimiro, Estado de Aragua, nos dice que bueno que están pasando trabajo con la luz. Sin luz la gente de eh, San Casimiro, Estado de Aragua, Carutico, vía Guiripa. Guiripa lo llaman en Guiripa hay que tener cuidado cuando se va la luz. Porque en Guiripa fue donde mataron a Kirpa y e al guitarrero. ¿Te acuerdas de la canción? Esa es la canción donde mataron a Kirpa y hirieron e al guitarrero. Y allá de Guiripa es la familia Castillo Lara y la familia Vior. Gran saludo a todo ese pueblo de Guiripa. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso vamos a escuchar más llamadas telefónicas. Les prometo que no hablo más. Al regreso, puro llamada telefónica. Ya venimos. Usted escucha y así nos va. Con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Saludos a todos quienes nos hacen llegar Su reporte de sintonía a través de nuestra página de Facebook. Y así nos va en Facebook. A nuestro gran amigo de, de allá del Táchira, Alejandro Vendaño Cárdenas, dice que le demos la bienvenida a Caracas a la señora Ángela Esther Segarra, gran dama tachirense y admiradora de este programa. De parte de Alejandro, de allá, de la familia Vendaño Cárdenas. Un gran abrazo a la familia Vendaño Cárdenas allá en San Cristóbal. Hay muchísimos. Pedro Paulucci, siempre en sintonía, Pedro Paulucci. Gracias, Pedro, por tu sintonía que siempre nos haces saber a través de las redes sociales. Muy activo, este Pedro Paulucci, a través de las redes sociales. Muchísimos mensajes también a través del Twitter de la emisora, RCR750. Nos dicen. Eh, también y esto es eh, importante a través de la mensajería de texto, a través del 3456 hay muchísimas quejas con respecto a los apagones y la falta de internet y de teléfono en todo el país yo soy yo no lo he afectado por cierto eh, es una cosa eh, terrible, y pregunta a través del, del 3456 del sistema Dilo Loreto Casal, pregunta indiscreta si el socialismo o comunismo es una maravilla porque todos los países no han adoptado ese sistema Qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, sí, buenas tardes. No, hola Daniel de Orlando. ¿Cómo estás? Saludos, oh, Daniel. Hola Daniel. Bueno, es eh, bueno que me cayó la llamada. Tenía tiempo tratando de comunicarme. Me encanta el programa. Los felicito. Hacen el balance perfecto, Daniel y Neomar. Bueno, quería hacer un comentario con respecto de algo que, que te escuché diciendo hace unos programas atrás que estabas hablando de cuando hablaron de la liberación de presos políticos y obviamente no incluyeron la palabra todos ni los entonces bueno, estabas hablando de la, de la parte de comunicación ¿eh? y me pareció interesante porque ya hago seguimiento de cerca a esta parte en, en los discursos de ambos ¿no? porque entonces después nos dicen, estuvieron el, todo el año 2016 diciéndonos que iba, eh, nos iban a dar una solución para salir del gobierno del régimen que iba a haber referéndum revocatorio que iban a hacer una hoja de ruta que el referéndum revocatorio que el 1% que el 20% que la toma de sangre etc ¿no? entonces después cambiaron el discurso ¿no? y nos dijeron no la gente estaba protestando era para cuatro puntos liberación de presos políticos bla bla bla recuperación de la asamblea etc entonces todas esas absolutamente todas estos puntos que ellos mencionaban en, la, en las protestas en las últimas protestas podían ser concedidos por el gobierno sin salir del poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa parte comunicacional que tú, que tú eh, refieres es muy importante porque ellos se burlan de la inteligencia de la gente y tienen, obviamente, un globo de personas, de, digamos, de influencers que hacen eco de coincidencias discursivas entre el MUD y el PSUR, y la, el, eh, la MUD y el PSU, que son muy peligrosas. Uh -huh. Te pongo un ejemplo y discul disculpa que me entiendas. A ver. Violencia de lado y lado. ¿Cuál es el peligro de decir violencia del lado y lado? Señores, si tú dices violencia del lado y lado estás justificando la represión y el asesinato de, la, de las protestas legítimas y pacíficas en la calle. Porque no vas a comparar armas, el monopolio de la violencia con piedra. Te pongo otro ejemplo. Coincidencia exclusiva, diálogo y elecciones. Los dos coinciden en que esa es la salida. Otro ejemplo. No a las injerencias extranjeras. Los dos coinciden en eso. Mira, así como eso ahí Muchísimos ejemplos de, de, de la coincidencia entre los dos entonces cuál es la diferencia, son lo mismo O son diferentes Bueno, esa, eh, son muy buenas interrogantes Daniel desde Orlando Te agradecemos muchísimo por esa llamada de larga distancia Y por tus pertinentes comentarios Tenemos más llamadas telefónicas Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes Aló, se nos cayó esa llamada Quiero enviarle un saludo a un buen amigo Desde las Islas Canarias Siempre nos escucha Manuel Fernández Hernández, siempre nos hace llegar su saludo, Manuel, eh, gracias por esa sintonía siempre frecuente y eh, por supuesto hay una gran cantidad de gente que siempre a través nos hacen llegar eh, a través de, del canal en YouTube, nos hace llegar su saludo, rcr.tv William González nos dice, Daniel, algunos no somos tan activos porque estamos trabajando a la hora del programa y solo los escuchamos. Bueno, el favor, que nos hacen? Nos saluda desde Colombia, desde Barranquilla, Alejandro Domínguez. Saludos. Saludos a Mireya eh, Mogollón, de Consecuentes Sintonía, desde Londres. Muchísimas gracias. Nos dice también por acá, saludos a eh, María José Lander, Arelis de López. Eh, también a eh, Pedro Cabrera, que nos, di, nos pregunta... ¿Cuánto le cuesta al Estado venezolano la Asamblea Constituyente? Ustedes pueden decir, ah no, el costo De la Asamblea Nacional Constituyente Es imposible, es incalculable Es incalculable el daño que está haciendo La Asamblea Nacional Constituyente El costo es irreparable Sabes o sea, es que es imposible hacer un cálculo Que alguien gane Es que ni que me digan que los tipos no están cobrando Me convencen a mí de que la Constituyente Es barata para, el, para la República Para empezar, el primer costo De la instalación de la Constituyente Es la disolución de la República Ese es el primer, el primer costo La abolición de la democracia como sistema La demolición de los valores que sustentan nuestra nacionalidad Bueno, esos son los costos de esta constituyente Por cierto No se vayan a molestar Los que dicen Que uno cuando dice que no va a votar No, que tú estás promoviendo la abstención Porque tú eres un, mal, un malvado Porque tú, tú tienes colmillos Y tú en la noche cuando te pega la luna Te conviertes en el hombre lobo Y, y comes niños y todas esas cosas Mire, mire La Asamblea Nacional Constituyente fue rechazada en un plebiscito donde votamos más de 7 millones de personas el 16 de julio. La Asamblea Nacional Constituyente fue instalada de forma paralegal e inconstitucional. La Asamblea Nacional Constituyente fue además impuesta con un gigantesco fraude electoral como lo denunció el propio creador del sistema electoral que es la empresa Smartmatic. La Asamblea Nacional Constituyente no ha parado de hacer barbaridades. Mientras la, el, el resto del país está en una cola esperando por el pan, esperando por los billetes, esperando por lo que sea, la Asamblea Nacional Constituyente sigue avanzando. Mientras la gente está esperando el CLAP y mientras los políticos están esperando su CLAP, que son las elecciones, la Asamblea Nacional Constituyente no ha parado. Y el día siguiente de las elecciones regionales seguirá allí. Los costos inconmensurables. Gracias al amigo que nos hizo esa pregunta. Una llamada más antes de ir al corte. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Janey Cartallago Adelante señora Cartallago Oyéndolos a ustedes Me motivo para expresar mi pensamiento Que estoy segura que me acompaña todo el pueblo venezolano Nosotros sentimos vergüenza de tener un gobierno Que se preocupa por comprar armas, combustible y artefactos Para lanzarle balas al pueblo venezolano Bien, señora Cartayago, muchas gracias por su participación. Tenemos más llamadas telefónicas antes de ir al corte. Buenas sí. tardes, ¿con quién hablamos? Ah, conmigo. ¿Su nombre, por favor? Sí. Lola, Lola de aquí de La Guaira, Daniel, sí. un gusto L por, eh, hablar contigo, Lola, mi amor. mira Aisana, tengo adelante. Tengo tantas cosas que decirte, pero mire, esta denuncia te va a dejar, bueno, paralizado y quiero que metas bastante cabilla, tú sabes... Que a, a mi suegra le mandan de España La pensión Ajá. Y desde el mes pasado que depositaron No nos han dado El, el dinero que uh -huh. está retenido En el banco central uh -huh. Se lo cogieron Y entonces eh, yo voy al, al Banco exterior y dice que el banco De Venezuela No ha, no ha mandado el banco Central, central no, no ha depositado o sea, Le dinero. robaron la pensión a una jubilada sí, A todos los españoles a todos los jubilados sí, porque son varios los que hemos ido siempre a cobrar toda esta semana y siempre nos dice el gerente no, no, no han depositado y no han depositado pero de, de, aquí, de, de aquí de Venezuela sí hemos ido allá a la consejería laboral sí. y dicen que están tomando cartas en el asunto, están llamando están averiguando y no dan respuesta o sea, se agarraron, agarraron los reales se agarraron los reales de los jubilados esta es la última esta es la última Le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados Para quitarle la pensión Estos son unos malandros, pero es la peor calaña Ah, mire, imagínate tú, robar a unos jubilados Esto no es lo que le faltaba Esto era lo que le faltaba ¿Dónde están los reales de los jubilados españoles? Una gran pregunta Vamos a tratar de responderla Regreso a los comerciales, vamos al corte y ya venimos RCR les está presentando A Lara y Hernández en... Y así nos va Por sus 750 AM. Estamos escuchando Y así nos va con Lara Hernández por RCR 750 AM. El cuento de los jubilados y pensionados es peor, porque a los que están en Venezuela, le, eh, eh, los españoles o europeos. De origen que reciben su pensión desde su país de origen en Venezuela, nos ha denunciado a este oyente que les están quitando los reales en el Banco Central. Pero es que los pensionados venezolanos que viven en otros países tienen 25 meses sin cobrar su pensión porque no se la mandan desde Venezuela. Imagínense usted: 25 meses. Y tampoco es que, tampoco es, que es mucho real. Porque imagínense usted, ¿no? Estamos hablando 25 meses sin cobrar a pensionados de seis países, entre ellos Italia, Chile, Uruguay, España, Portugal, Italia. 12 mil pensionados 25 meses sin cobrar. ¿Y esos reales dónde estarán? Es la pregunta que no se hace. ¿Dónde estarán esos reales? ¿Dónde estarán esos reales? Ah, pero a los que no les han negado real, ayer se reveló la cantidad de dinero que le dieron. 300 millones de dólares le dieron a una empresa constituida en el estado Táchira por el gobernador de ese estado. José Gregorio vio Mora para importación de comida Por supuesto dólar a 10 Mientras tanto los pensionados se mueren de hambre los, los venezolanos Que viven en el extranjero Y los extranjeros pensionados De otros países que viven en Venezuela Y los pensionados venezolanos que viven en Venezuela También se mueren de hambre porque esa pensión no alcanza para nada Y de paso ni siquiera la pueden cobrar completa Porque te dan de 15 mil bolívares diarios apenas Imagínese usted si para comprarse una caja de pastillas Que cuesta 40 mil bolívares cuando se te acaba la pastilla tiene, pasa tres días así le pasa a Bururu cuando tiene que, ¿cuál es la pastilla que toma tú Bururu? no, no, no esa no la puedo decir Bururu esa no, no puedo hacer propaganda esas cosas oye, oye Bururu contigo no se puede ¿vale? tenemos más llamadas telefónicas buenas tardes ¿con quién hablamos? hola ¿Con quién, ¿con quién tengo el gusto? soledad soledad de aquí de Montalbán de Montalbán adelante ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo sigue, Neomar? Está mejor, está bastante mejor, ya camina. una pregunta. Ese dinero, son dos cositas que le voy a preguntar. ¿Ese dinero lo mandan en euros y aquí lo pagan en bolívares o lo mandan en bolívares de una vez? Lo mandan en morocota, parece. Ah, mira, una pregunta. Este Daniel, tú eres, el, tú eres de Vargas, ¿verdad? Sí, señora. ¿Qué de la vida de los Caracas esto tan bello que a mi mamá le gustaba mucho ir allá, Y mi hermana a veces consiguió alquilar, alquilar la casa por el link. ¿Qué te pasó con eso, amigo? ¿Qué pasó con los Caracas? Los Caracas está convertido. Los Caracas es el preludio de lo que iban a hacer con Venezuela. Los Caracas lo convirtieron en un desierto, prácticamente. Es que hasta el río lo secaron. Yo, yo vi una foto recientemente que me hicieron llegar de una, una, eh, por cierto, nuestro eh, buen amigo Ignacio Laya, eh, periodista eh, de, de, de Vargas bueno, él siempre ha estado preocupado por el caso de los Caracas mire, yo pasaba mis vacaciones en los Caracas cuando era muchacho bueno, con, con mi familia, y íbamos a los Caracas muchísimo, y los Caracas tenía aquella piscina de agua salada, tenía aquellos ríos, yo iba con el, el equipo de, de, de softball del bloque 6 cuando mi papá jugaba en ese, en ese equipo yo iba de niño para el estadio de los Caracas, un, un maravilloso estadio el estadio del Botuco, ¿verdad Bururo? El Estadio tucos de Sobol Uno de los mejores estadios que había en Vargas Y por supuesto, yo no iba a ver el juego, el, el juego de Sobol yo iba a ver al, al sacocho que se hacía después Eso era los Caracas ¿Ahorita qué es los Caracas? Un antro Un antro, eso se lo está comiendo la maleza Eso hay un poco de malandros adentro Eso prácticamente es una zona por donde uno pasa Por donde uno pasa obligatoriamente Cuando va hacia la costa este Hacia Seco Coritapo y por pueblos de la costa este Del estado de Vargas, es lamentable Pero en eso convirtieron este... Bueno, me dijeron que el señor José Manuel Olivares que tiene un proyecto para el rescate de los caracas. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá lo tenga. Y, y ojalá, si gana, lo dejen ejecutarlo, porque por, lo que, por los vientos que soplan. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se habla de Antonio Ruiz, de la victoria, Estado de Aragua. ¿Cómo Antonio está Antonio Ruiz? Buenas tardes. Gracias. Mira, este, aprovechando la denuncia que hace pocos minutos escuché con alguien que llamó con antelación bien es importante que la el diacrucis que está pasando todos los que ahora mismo están en el exterior y tienen ya dos, tres años con el crecimiento de su pasaporte tengo conocimiento de, por ejemplo, en Costa Rica que personas que han tramitado su pasaporte un año de antelación uh -huh. y Se le ha vencido, ha pasado el año y el proceso, cuando se mete uno en la página de Saime, dice está listo para imprimir. Mm. Pero eso ha pasado un año. Esas Bien. personas dan pelas en sus países porque no pueden estar en ningún lado solamente regresar a Venezuela. Sí, Antonio, te escuchamos con alguna interrupción, pero entendemos eh, esa denuncia. Muchísimos oyentes que se encuentran fuera del país y que escuchan este programa y esta emisora en distintos programas han manifestado lo mismo que tú nos indicas. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, le, mire, le habla la señora Aida Pulido. Yo necesito urgencia, mi amor, el, la Yanuvia de 50 miligramos. ¿Cómo se llama el medicamento? Yanuvia, ja, con J de J. Juan, Yanubia y ve pequeña Yanubia, de, 50. de 50 miligramos ¿Cuál mira, es el, el teléfono yo, al que la puede llamar? Yo tengo problemas de diabetes y no consigo ni una, Daniela qué, ¿A qué teléfono la puede llamar? Ajá, ¿Quién puede mira, ayudarla? 256-0634 0634. 256-0634 25 sí, 06. La señora Aida Pulido Ay, solicita gracias, Yanubia, no Gracias a usted y por su sintonía Tenemos más llamadas telefónicas Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Eduardo Santos. Eduardo Santos, buenas tardes. Adelante. Eh, Daniel Lada Farías. Sí, señor. Este, internacionalista y editor y adepto. Sí, hombre. Le quiero decir algo. Esta mañana estuve en el Banco de Venezuela uh -huh. y no había efectivo. <risa> Nada de efectivo. <risa> y me dijeron, bueno, venga en la tarde, venga como a las 2 o 3 de la tarde a ver si le podemos conseguir dinero. A ver si le consiguen dinero. A ver si hay. A ver si hay. ¿Qué es eso? Dios mío, por Dios. Bueno. Un abrazo, amigo. No, gracias a usted, Eduardo Santos por llamar. El Banco de Venezuela, imagínese, que lo, que, eh, uno de los bancos más antiguos del país, en lo que lo convirtieron, en el remedio de sí mismo. Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Eh, Aló. ¿Con quién tengo el Alberto gusto. Alberto Martínez, aquí de Los Palos Grandes. Alberto, buenas tardes. Daniel, ¿qué tal? Hablando de la abstención. Mira, yo creo igual que tú, que nos van a robar las elecciones, eso es, es obvio. Pero si demostramos que nos las robaron, estamos reforzando el apoyo de las repúblicas y las ONG extranjeras, que para mí son la última carta que tenemos para jugarnos, porque las armas las tienen ellos. Ahora, nosotros perdiendo esas elecciones robadas, tenemos que demostrarlo. Y no lo veo difícil, porque si hay multitudes en la calle, cualquiera sabe, y los extranjeros lo saben, que estadísticamente en esa multitud el chavismo es insignificante que debiera ser el resultado de esas votaciones a favor nuestro que si salen a favor de ellos que, se que estadísticamente se sabe que son exiguas las cantidades chavistas que hay quedan como unos estafadores y eso potencia el apoyo que nosotros necesitamos del extranjero y, y, lo, y los desacreditan, y, y quienes en realidad puedan ganar las elecciones van a perder, que son ellos porque no, quedan como unos estafadores en realidad, mira, ganar las elecciones lo veo difícil, pero ellos, ellos eh, estafándonos van a perder mucho más que nosotros y es muy fácil demostrarlo saliendo a la calle es más, aunque, no, aunque sea no votando, tú te pegas en la cola y después si quieres te vas, esta multitud es, es demostración de que el antichavismo está en la calle porque no votando con cuatro gatos que voten, ellos pueden hacer su chanchullo con toda comodidad y no, queda, y no quedan como, como chanchulleros que son, pues como gobierno totalitario dictatorial y, y multidelincuencial y multidel, pues, pues. Ajá Está bien, sí va. Un saludo a nuestro amigo Darwin Sánchez Que nos está escuchando desde Argentina Nos hace llegar su saludo también Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Maximina Rivera Maximina. ¿Cómo estás? Muy bien Óyeme, yo, yo creo que son tres cositas La primera es que digo yo ¿Cómo le quedaron los ojos a la poporito? ¿Por qué ella <ríe> se llenaba la boca de decir Que iba a meter a la pobre fiscal en la, en la Inol Y que le iba a poner un informe amarillo, no? Mm todos los días lo decía y yo no vi que la metió presa y ella se fue menos mal que se fue porque si no le habían hecho como la, la, la, la FUNY ¿no? sí porque eso es la verdad y hasta peor y, o, otra cosa la gente no sabe que Maduro no es de aquí no le importa que nos que no mueran nosotros sin medicina sin comida y sin nada oye ¿hasta cuándo la gente de 18 años va a estar creyendo en esta gente? ¿Eh? eso mismo me pregunto yo Maximilio porque mismo, caramba, eso mismo me yo pregunto digo yo. que yo viví en la dictadura de Trujillo cuando Ajá. yo nací en el 48 ¿no? sí este ya tú y yo estaba yo tengo 69 años sí. y allá no, había comida había medicina claro que el que se metía con ese dictador ya usted sabe lo que le pasaba ¿no? seguro pero la gente podía salir a la calle a la gente no lo mataban a la gente no lo secuestraban y entonces esta gente tan malo tan malo tan malo Y ahora para más te cuenta, le roban la pensión a los pobres españoles. Ahora te pregunto yo, Maximina, tú que viviste en la época de, de Trujillo, ese dictador dominicano, el señor Trujillo era narcotraficante. Bueno, hasta que yo tuve, hasta que yo yo tuve a los hasta los 13 años y yo nunca voy a decir que él fue que, que él fue eso nunca yo uh -huh. tuve porque cuando él, cuando yo nací él estaba no y, y él le pasó lo que le pasó como, pero, pero ahora otra aquí. pregunta otra pregunta Maximina eh, ya para para no quitarte más tiempo uh -huh. y el, a, a ese el dictador Turquillo lo sacaron con un, con voto no <risa> no yo le voy a yo, lo él lo sacaron déjalo con hasta tipo, ahí Deja, déjalo hasta, hasta ahí fue, ¿no? <risa> <risa> vamos a dejarlo hasta ahí <risa> Maximina Rivera y Mari de España son las dominicanas favoritas de este programa. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con qué tengo el gusto? José Gómez de Maracay. Adelante, señor José Gómez. Amigo Lara, felicitaciones por tu programa. Gracias. ¿Hace falta Oñumar también? Sí, señor. Mire, amigo, este, tú estás. Tú estás muy cierto cuando dices la cuestión de la cuando uno sale de la presión, los han ganas de llorar. Hoy el banco del Tesorito aquí en Maracas estaba dando 20 mil bolívares. Y de paso a las 4 de la tarde cerraron a los cajeros porque no había más dinero. Imagínate tú. Bueno. Otra cosa, Daniel. Ajá. ¿Viste las declaraciones que dio tu amiguito Pedro Carreño? No, yo ese señor ni lo sí, escucho. Sí. Bueno, para que, pa que sepas que si, no, si la gente de la oposición iba al diálogo, iba a mandar a eliminar a todos esos bichos de la oposición... Eh, lo voy a mandar a eliminar para las de la gobernaciones así dijo en el Twitter bueno, imagínate lo creído de este tremendo loco habría que Ahora, buscar qué significa para él eliminar porque... bueno eliminar quiere decir que no van para el baile hmm. otra cosa Daniel a ver. yo sí creo que va a haber un 50% de atención pero no por los candidatos de la oposición va a ganar sino eh, la, la oposición tiene como un 30% y las otras tendrán el 15% Pero es por la economía, Daniel, la economía nos está matando a todos. Yo creo que la gente va a salir en cambote, lo, el, poco, lo, el 50% va a salir a votar por él Ahora, que, que se deben quitar la, las cuestiones, la muda es otra cosa. Debe haber un plan B, a ver qué va a hacer después que le pongan a alguien ahí, o es que si no, no me conocen la, a la constituyente, la broma es a la constituyente. Saludos, Daniel, gracias. Gracias, señor José Gómez. Tenemos más llamadas telefónicas. Hello. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. Yo soy fan de ustedes todos los días hoy. Su nombre, por favor. De su Mire, pero yo llamo para un servicio público. Su nombre, señora, por favor, Porque para poderle ¿qué? ayudar. Ah. Su nombre, por favor, para poderle ayudar. A Nancy Torres. Nancy Torres, adelante. Aló, señora Nancy. Ajá. Dígame, ¿qué, ¿qué necesita? Lo le muy lejos. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el servicio público que eh, necesita? Mi, eh, Nancy sufrió convulsiones. Ajá. Y ella... Tienen que tomar el Valium de 5 miligramos. Valium de 5 miligramos y fenobarbital. y fenobarbital. Díganos un número telefónico para que la podamos ayudar. Te lo agradezco la ayuda por caridad. Díganos un número telefónico. 0424. Ajá. 204 Ajá. 4817. 4817. Y le voy a dar el mío también. Adelante. 0414 sí. 279 Ajá. 45 5, Muy bien, para quien pueda ayudar con value En vital, a la señora Nancy Torres Tienen los números Tenemos eh, mensajes Tenemos una gran cantidad de mensajes aquí Déjame antes de irnos al corte Irlos leyendo Saludos a René Ríos Que siempre está en sintonía Y nos hace llegar su mensaje Reportando su sintonía desde New York Y además saludándonos Y felicitándonos por eh, la intervención En el programa anoche de Patricia Poleo, Y ella estuve con Patricia Y eh, por supuesto aquí nos hacen llegar también desde Saludos desde Niza, nice Francia eh, Gracias Carlos Valero de Fort Lauderdale Nos dice que un camión cisterna de 60 mil litros de gasolina Cuesta 60 mil bolívares fuertes Y un cartón de huevo cuesta 50 mil bolívares fuertes Mire, yo ayer Tuve una aproximación a la vida real Cruda Yo ayer fui a comprar Eso que uno llama aquí a comprar charcutería Y cuando vi los precios César Yo casi salgo corriendo Para que me atienda el cardiólogo Porque casi me da una crisis coronaria Y vi cosas bien particulares Por ejemplo, un kilo de costilla de res Está en 27 mil bolívares Pero un kilo de queso amarillo está en 70 mil bolívares Imagínese usted esa cosa. Entonces, es mejor rellenar la arepa con costilla, ¿será, no? Digo yo, César. A, a, me pongo yo a pensar. Lo que significa rellenarse una arepa en este país. Número uno, conseguir, conseguir la harina precocida y después eh, poderla rellenar con un suplicio. Esa cosa que era antes, eh, eh, la comida sencilla, arepa con mantequilla y queso. Mire, cómo cuesta oye. Estamos hablando de, de que hay que gastar un, un dineral y comprar lo más barato y aún así no te alcanza cosa terrible, tenemos aquí a eh, Carlos Valero saludos Carlos, a José Luis Andrade Marchena quien siempre nos hace llegar también su saludo Bon Irama Blanco, igualmente nos hace llegar su saludo a través de nuestra página en Facebook y así nos va, en Facebook Rafael Enrique Llanes Mora nos dice, ¿a qué se deberá que todos los chavistas maduristas enchufados sin excepción tengan a sus hijos estudiando y viviendo en el exterior? Ah, muy sencillo, yo le puedo explicar Yo les puedo explicar Los tipos destruyeron a este país Destruyeron la educación Destruyeron la economía Y mandaron a sus hijos para el exterior ¿Por qué? Ah, porque los comunistas Son expertos en destruir el país Y en convertirlo en excremento Pero el excremento que se lo coma a otro No se lo comen los hijos de ellos Eso es lo que hay Por eso es que andan por el mundo viajando Pero ya les están cerrando las puertas en todas partes Ya los están botando Los están escrachando Los están escupiendo Les están pasando cosas terribles Para donde quiera que van Pero esa es la gran realidad Eso es muy sabroso, destruir un país, mandar a tus hijos para el extranjero, de lo más tranquilo. Tenemos que ir al corte comercial. Ya viene la rocola, no se la pierdan. Escuchamos Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.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 Viernes de Rocola Se abre la puerta del bar de y así nos va Y entran Nicolás y Celia Dios mío Y todo el mundo dice eso Y esta gente a qué vino para acá Y mientras Nicolás y Celia Se sientan en la barra Suena el teléfono y aparece el barman Y les dice señora Celia Tiene una llamada Para usted ¿Quién la llama? No, una llamada de Nueva York. ¿Quién llama a Cilia desde Nueva York? Bueno, los sobrinos. Y Nicolás, mientras Cilia atiende la llamada de los sobrinos, se para, saca una monedita del bolsillo, se lo mete a la rocola y le dedica a Cilia. A nombre de los narcosobrinos sobrinos, esta canción. Estoy, estoy cumpliendo mi condena. Ay, oh, Dios mío. La condena que me da la, la sociedad. La condena que te da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, <ríe> pero tengo que cumplirla en soledad. Bueno, en soledad la van a cumplir porque eh, yo dudo mucho que alguien. Eso, yo, estos revolucionarios que son tan solidarios, que quieren la solidaridad internacional, porque no van a acompañar a los jodidos allá? Preséntense allá vengan vengan en diciembre, le llevan unas hallacas Y le dice, mire, yo vengo a traerle unas hallacas, Mr. Trump. Unas hallacas a los narcosobrinos y tal. Y ahí se presentan allá. No se van a escapar de la sentencia. Los tipos van presos y van para el poste. Y el gran problema que hay con los narcosobrinos es que yo me imagino a todos estos tipos que están metidos en el negocio oscuro del narcotráfico a la sombra del poder. Cuando se van a dormir... Y no están bebidos, sobre todo. ¿no? Ni bajo los efectos de nada. Cuando se van a dormir, yo me los imagino. Cuando apagan la luz, con aquel miedo de que un día vayan a reventarle las ventanas. Y entre una fuerza especial y los agarre y los monte en un avión. Y los tipos aparezcan de la noche a la mañana, ah, vestidos, anaranjados, metidos en una celda. Esa es la gran pesadilla de estos tipos. Esa es la gran pesadilla. Yo no tengo esa pesadilla, yo no soy narcotraficante. Usted que no me escucha, usted no tiene esa pensadilla, usted es narcotraficante Esa es la pensadilla de los que son narcotraficantes allá verán ellos qué hacen con eso Pero esos están ya están cumpliendo su condena La condena que le da la sociedad Señoras y señores, este programa se acabó ¿saben? Este programa se acabó por esta semana Yo les pido por favor que el fin de semana Vayan a la iglesia, recen mucho Hagan una cadena, únanse a la cadena de oración Por la pronta recuperación de Neomar Hernández Porque estamos pidiendo que Neomar Hernández se recupere Porque si Neomar Hernández no se recupera del todo El lunes yo voy a venir peor entonces a usted eso no le conviene entonces es mejor que pidamos la recuperación de Neomar Hernández Neomar Hernández parece que lo que le dio fue mal de ojo, parece que Neomar salió este, y pasó por el centro de Caracas, pasó al frente a Miraflores y, y alguien lo maldiojó César entonces le, le dio mal de ojo Mavita y esas cosas Entonces ya eh, Wilixa le compró Un ramillete En una de esas tiendas De, de la avenida Baral, Un ramillete De, de, de caraquito morado hierba Luisa Masa Guapo Y un poco de esencia Esas cosas allí Para que Neomar Se hiciera unos baños especiales Para que se le quite Ese, ese ojo Que se le pegó Entonces bueno eh, Parece que va a ir Este fin de semana Este eh, eh, Bururú Con una maraca resale y toda aquella para que, pa que se levante y para que en efecto eh, Neomar regrese el lunes fuerte y repotenciado. Pero si no regresa, yo voy a estar el lunes, pues. Yo voy a estar el lunes. Eso es todo lo que les puedo decir Pero este programa se acabó, amigas y amigos Pásenla bien este fin de semana dentro de lo que cabe Recuerden que mañana a las 9 de la mañana En el auditorio del diario El Nacional, en Los Cortijos Voy a estar en el foro en apoyo a los presos políticos Y en especial eh, Reclamando los tres años de injusta presión De Lorenz Salé Junto a Nitu Pérez Osuna A eh, eh, los abogados De Teresli Malavé Y Carlos Nieto Palma Y por supuesto la señora madre De eh, Lorenza Lee. Espero verlos allá los que puedan ir Mañana a las 9 de la mañana Auditorio del Diario Nacional en Los Cortijos A los que puedan ir nos vemos mañana Y a los que no nos escuchamos el lunes Por hoy termina Y así nos va Síganos en Twitter en Arroba y así nos va Arroba DelaraF y arroba Neoadolfo. RCF 750 AM